Lo contamos hoy en nuestro informativo. De hecho, lo destacamos a partir de la movilización que hubo ayer para saber lo que había pasado en i p r o s Dijimos: Queremos saber, hubo una reunión, hubo cierto compromiso. Ahora decimos: Lo tenemos a Jorge Molina para hablar con nosotros. Molina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo s a l u d a Walter acá de Radio Encuentro en v i e t m a Buen día. Buen día, ¿qué tal, Walter? Un saludo para vos, para todo el resto del equipo de la radio y para la audiencia. Estuvimos ayer acompañando con nuestro móvil del canal y de la radio, ahí afuera, lo que fue la protesta, todo, pero después sabemos que hubo un ingreso, una reunión y un compromiso. ¿Qué nos puede contar de eso? Sí, ayer、eh, arrancamos, primero, bueno, con que hicimos una clase abierta para, para plantear las distintas problemáticas de litros, donde participamos á b compañeros de la CTA, de distintas localidades de la provincia, el s u y e o de Bariloche. Y trajuras, pur, jubilados y jubiladas. Entregamos cuatro carpetas con un total de 876 folios que, se, que contienen 11.376 firmas que plantean básicamente las problemáticas más graves del IPO, que en síntesis no está funcionando, o sea, las, la mayoría de las prestaciones no se cubren. Y nosotros habíamos pedido una entrevista ya con anticipación, primero habíamos pedido para el 27 de d i c i e m e De julio nos dijeron que no, y pedimos nuevamente otra para justamente ayer, primero de agosto. Y cuando nos enteramos ...bueno, que no nos podían recibir, que no había nadie para recibirnos, ...bueno, decidimos ingresar al IPRO, hacer una ocupación pacífica. Planteamos que no nos íbamos a retirar hasta no tener algún tipo de novedad. Y bueno, fuimos atendidos por un secretario y secretaria del presidente del IPRO que nos entregó a mano una nota. con Una primera cuestión que para nosotros es muy, muy importante y dice textualmente: en virtud de los reclamos recibidos en el día de la fecha, está hablando de ayer, n o se comunica que el día 4 de agosto del 2023, del 2023 perdón, se reunirá el Consejo Asesor Gremial con el fin de unificar los reclamos manifestados de las distintas seccionales y gremios. O sea, esto es importante. El Consejo Asesor, creemos que la última reunión fue en el 2021. Entonces, creo que esto es importante que se pueda juntar, que, tengan todos los, que puedan ver todos los reclamos que han sido presentados, o sea, poner en discusión el funcionamiento del I, pero a su vez luego plantear la misma nota que va a haber una junta, una reunión de la Junta de Administración, que es la que toma definiciones también para analizar esos reclamos, y también logramos, que no lo querían poner en la nota, pero logramos, el compromiso que una vez, de estas dos, una vez cumplida esta dos distancias haya una reunión. Con los sindicatos que estuvimos presentes en la、mm, movilización, concentración, clase pública. Creemos que esto es importante porque、eh, lograr que se reúna el Consejo Asesor después de tanto tiempo y, y lograr que el total del Consejo de Administración y v e n d r a una nueva reunión con nosotros nos parece fundamental. No por una cuestión personal, sino porque esas 11.376 firmas plantean justamente el reclamo de miles y miles de afiliados. Que ven que su obra social no funciona. Nosotros decimos que no somos cautivos de una obra social, creemos que la obra social la tenemos que tener como nuestra,、eh, los trabajadores y trabajadoras. Sí decimos que la obra social está cautiva o secuestrada por el gobierno, que no administra los fondos como corresponde, que、eh, nosotros realizamos los aportes en tiempo y forma y por la mala administración que se está dando en el Estado, la, la obra social no funciona. Así que bueno, ahora. Esperando cómo continúa esto, siempre nosotros dijimos a los compañeros y compañeras que este es el paso inicial, este apelito y lo q u e p a s ó ayer, para seguir presionando hasta que logremos que la obra social funcione como corresponde. Si tenemos,、pues、estamos esperando también la nueva asunción de la nueva, la nueva legislatura, sabemos que los legisladores que están está actualmente están muchos con m a n d a t o ya casi vencidos, pero sí、si、queremos. Y cuando aparezca la nueva legislatura, también así, a seguir planteando estas cuestiones. Queremos que la comisión de seguimiento allí p r o f u n c i o n e constantemente. Y también, por supuesto, estamos dispuestos y, y lo vamos a hacer, ya que la gobernadora está tan habitualmente ahora en Bariloche. Estamos preparando también para tener un encuentro con ella y hacer este planteo. Y cuando suma、eh, el gobernador electo, si la solución tampoco se ha llegado, Eh, también seguiremos, o sea, nosotros necesitamos que la obra social funcione bien. El, el gobierno tendría que tener en claro eso también, por dos razones. Primero, porque es la salud de todos los compañeros y compañeras que sostenemos el funcionamiento del Estado: desde educación,、eh, salud, justicia, los municipios, todos los trabajadores públicos tenemos esta obra social. Y la que es, es fundamental. Y segundo, porque cuando no funciona el IPRO, impacta directamente en los hospitales públicos. Porque aquel compañero o compañera que no puede pagar el plus, que no puede que me, esperar a que el médico del IPRO le tire un turno dentro de cinco meses, y va al hospital, recargando al hospital, que en realidad debería atender específicamente a las personas que no tienen cobertura social. Así lo recargamos, el IPRO no le paga a los hospitales las prestaciones que brinda y encima. tenemos,、eh, Hay hasta deudas millonarias con los hospitales. Mori, Morina,、eh, este compromiso entonces es para el 4 de agosto, la primera reunión de lo que sería el Consejo Asesor Gremial, ¿está bien entendido? ¿Es así? Sí, sí, sería este viernes. Así que bueno, ahí vamos a seguir、eh, qué sucede en esa en reunión, después qué pasa en la reunión del Consejo de Administración y después, bueno, vamos a exigir que cumplan también con la convocatoria a nosotros puesta en esta, en esta nota. Y el horario va a ser. No está el horario, no figura el horario en la nota, supongo que lo, porque esto lo hicieron ayer a la convocatoria, o sea,、claro. el compromiso supongo que lo van a estar a c o r d a n d o lo vamos a ir comunicando nosotros para tener el horario. La entrega fue donde las 11.000 firmas, de las cuales los afiliados manifiestan sin duda la bronca, porque no están las prestaciones dadas, ¿no? Claro, vos fíjate, por ejemplo, vos querés, un compañero o compañera que tiene un problema odontológico grave, tiene que poner todo en su bolsillo, porque los pocos odontólogos que hay te dan turno dentro de seis meses. Vos si tienes un dolor de muela no podés esperar seis meses, por ejemplo. Vos se te rompió una prótesis, lo que es dental, lo que sea. o h a s t a e l m o l o g te dan turno, y acá mismo en d i e n a te dan turno a. Tres meses, cuatro meses y gobierno, porque teóricamente la capital de la provincia,、sí. donde está la mayoría de la administración pública, tampoco funciona bien. Ahora, lo cómico es que si vos pedís turno por e l l i t o te dan de acá tres meses, cuatro meses.、Ah, esa、bueno. misma persona, si vos en el momento le decís, y si pago, ah, quédate, que ahora te hacemos un entreturno. Entonces, algo pasa.、Sí. Algo pasa, es lo mismo que el cobro del plus. La, además de la consulta que se le cobra a la obra social, e s que p a g a n un plus que oscila, yo digo, según la cara del cliente, me parece, porque un mismo profesional te puede cobrar un plus de 3 mil pesos, 5 mil pesos u 8 mil pesos, lo、sí. cual es una suma que es totalmente, digamos, e、no, va de impuestos también, porque eso no, no tiene factura, no se paga, y nos mandan a nosotros a controlar quién paga plus, eso lo tiene que hacer la obra social, te imaginas que e n un municipio. Manda o el, o el gobierno de la provincia y dijera: Bueno, a ver, controlen si entre ustedes q u i é n p a g a los impuestos o no.、Eh, hay organismos de control. Bueno, ¿por qué no hay organismos de control para ver qué profesional cobra un plus en forma indebida?、Eh, por ejemplo, lo, la, el tema de las prestaciones que son por cápita, o sea, hay una masa de prestaciones por mes que la, se pagan, te, se realiza o no. Eso hace que muchas veces entonces sea mejor atender a alguien que tiene una obra social que tiene un sistema por prestación y no a nosotros. Entonces, nosotros debemos también discutir eso: si vamos a seguir con el sistema por cápita o m o s a l l a del sistema por prestación.、Claro. Los contratos que se hacen con los laboratorios, teniendo un laboratorio farmacéutico en Río Negro, ¿cómo puede ser que se gaste fortuna en, en acuerdos con laboratorios privados? O sea, hay muchas cosas para discutir.